De, de haber este aportado eh, sin detenerse en la en la profundidad de ese modelo económico que se está aplicando este y de alguna manera querrán hoy este eh, salir de ese de esa situación digo que creo que eh, a medida que nuestro pueblo eh, avanza en la conciencia de que fue eh, engañado quienes votaron a, a Macri, inclusive ¿no es cierto con una campaña de mentiras este y hoy Eh, empieza obviamente el pueblo a expresarse en las calles en, en cada derecho que se quiere avasallar. este ese sector político ha quedado claramente pegado a todas las medidas económicas y al, y al desgobierno que existe eh, en términos de la aplicación de, de un plan económico que, que ajusta a los trabajadores que son los millones y millones de argentinos, ¿no? este, a todos los trabajadores no este, hablando este, los que tenían trabajo formal y los que Son de la economía popular, que son los primeros que sufren, claro, pero claro. me parece que pasa por ahí sí. eh, bueno tío, ¿cómo está el bloque de diputados de, de, del peronismo, del Frente para la Victoria, acá en la provincia? ¿Cómo, ¿cómo nos podría describir? ¿cuál es su posición? ¿cómo se vienen desarrollando alianzas por ahí con, con otros frentes, con otros bloques? mirá, centralmente eh, un proceso doloroso que fue eh La derrota produjo eh, una serie de, de replanteos dentro del peronismo, dentro del Frente para la Victoria, y que yo creo que está en pleno desarrollo ese, ese replanteo, esa, esa búsqueda autocrítica, y a la vez este, la búsqueda de, de construir una unidad este, mucho más amplia inclusive, que el Frente para la Victoria para detener eh, este modelo económico que nos lleva al abismo. Entonces... estamos desarrollando esa etapa ¿no? de, de, de verdades relativas, tratando de construir una verdad colectiva eh, en términos de la política y a la vez este planteándonos, en el caso nuestro del Movimiento vista y del bloque que hoy formamos parte, de poner en discusión que la agenda eh, hoy es la agenda de nuestro pueblo, ¿no? que es el ajuste, el hambre, eh, los tarifazos, el cierre de las pymes, de los comercios y que esa es la, la única agenda que nos tiene que preocupar es esa y alrededor de eso después del año que viene es, si estamos a la altura de las circunstancias de estar al lado de nuestro pueblo que hoy está para todas estas cosas, seguramente encontraremos la salida política ganadora mm -hmm. pero hoy el, el debate que nosotros aportamos es desde ese lugar ¿no? por eso la, la movilización del, del domingo y, y muchas cosas que venimos impulsando alrededor de, de estos ejes que te planteo ¿no? claro Esto con respecto a la movilización del domingo es una idea de ir por esto, no visibilizar las problemáticas y también desde una amplitud, ¿no? porque va a participar desde la Iglesia Católica hasta Movimientos Sociales y hasta la CGT de Hugo Moyano. ¿El Movimiento de Vita de la Plata está convocando para esto? De, bueno, que contarnos la convocatoria, de qué se trata y también qué planes tienen previstos de cara a la movilización del domingo. Mira hay hay una sí la convocatoria que se ha expresado como bien vos decís a nivel este nacional que, que trasciende obviamente ya este a muchísimos sectores de, del frente para la victoria podemos hemos sumado a esta idea que, que hablábamos recién de, de cuál es la agenda hoy que tiene nuestro pueblo que es estos que planteamos este un camino que es frenar a, a, a los CEOs, que es frenar a macri este en ese en ese plano bueno Eh, hay una movilización de San Cayetano a Plaza de Mayo y nosotros nos sumamos al mediodía este, columnas de, de la CCC, de barrios de pie, de organizaciones sindicales, este, estudiantiles, eh, a construir a Plaza de Mayo en un acto central que se va a terminar realizando a las 2 de la tarde. Eh, en realidad es una jornada donde queremos visibilizar esta idea de la unidad de los trabajadores Eh, por eso también estamos con mucha expectativa con el Congreso del 22 de agosto que está realizando la CGT, ¿no es cierto?, construyendo uh -huh. la unidad. Creemos que por ahí pasan esas cosas, este, el futuro tiene que ver con esto, con la calle, tiene que ver con la organización popular y centralmente pasa por los trabajadores. En este caso lo del domingo es visibilizar y expresar el sector que hoy ya está sufriendo el hambre, eh, sufre la, la desaparición del trabajo porque se acabaron las chancas del barrio. Este, cierran los pequeños negocios en los barrios, cierran las carnicerías, cierran la posadería, cierran la panadería, digo, y esa es la realidad de millones de, de argentinos en el conurbano bonaerense. Este, así que bueno, tenemos una expectativa muy grande, una marcha muy este, como vos bien decías, multisectorial, este, y, y que el objetivo nosotros que estar en la calle planteando no solo que este, el gobierno de la marcha atrás Porque nos está llevando a un abismo muy peligroso si no tenemos construir el futuro, ¿no? Que es la agenda del futuro que es esta que decíamos que debe ser el protagonismo de los trabajadores, realmente. Uh -huh. Tío, bueno, te agradecemos por esta comunicación. Entonces, el domingo están saliendo de 50 entre 5 y 6. Sí, nosotros este, salen de casi todos los barrios de la plata va a haber micros y, y quienes este, quieran acercarse al local central de 50, 5 y 6 a las 10 de la mañana estamos saliendo para estar a las 12. En, eh, en Avenida 9 de Julio y San Juan para irse a encaminar las columnas este, que van a llegar a Plaza de Mayo. Tío, un gran abrazo. Gracias a ustedes. ¿eh? Un abrazo, Domenico. Pasaba Gustavo el Tío Di Marcio, diputado eh, del Movimiento Evita por el Peronismo para la Victoria eh, en la provincia de Buenos Aires. Bueno,